Tiago Splitter fichó para el Valencia Ya debutó y está en España Chase Paddinger, ex Rockets estarían por cerrar con el locomotor Locomotive Cuban de Rusia O Cuban, yo le digo Cuban El Besitka es eh, turco Donde ya juega Deron Williams, Deron Williams Buscaría sumar a la Marodon al Amarodum, sí. a Tyson Chandler y a Lene Hilario ah, Wilson Hilario. Chandler, ex-Denver Debutó en China con 43.22 Rebote y 4 asistencias Mira José Juan Barea, el chiquitín puertorriqueño Tiene ofertas de China, España y Turquía El Real Madrid querría sumar a Dwayne Howard Odir Mira En Barcelona quieren sumar a los hermanos Mark y Pau Gasol Que están entrenando con el equipo Y Ricky Rubio se expresó también diciendo Bueno, me encantaría jugar en el Barça ya que no debutó en NBA Y volver y jugar con los dos claro. Y Goran Dragic se suma al caja laboral todo esto para volver a introducirnos en el mundo NBA Nocioni Peñarol eh, bueno. la posibilidad de Delfino juegue en Atenas de Córdoba en Sionista de Paraná Delfino se puso ansioso mm. ante el debut de Chapu claro o sea Delfino le agarraron ganas tiene ofertas del Kim Ki Russo, sí. de afuera solamente y de seis equipos de, de Argentina sí. entre los cuales según su representante Serizola le gustaría mucho por la cercanía de Santa Fe jugar o en Libertad de Sunchales que le haría un upgrade terrible o en Sionista de Paraná, dentro de las ofertas que tiene, además de Atenas, además sí. de Boca. Bueno, Peñarol siempre estuvo, Boca la desechó porque no desechó. le gustaron algunas declaraciones. De Sánchez, su entrenador. Sí. Eh, y me falta algún equipo más. este eh, Libertacionista, Boca, Atenas y hay un par más que lo quieren. Bueno, Peñarol siempre está. Pero te parece. Y, pero tal es, hay, hay una cosa la que Sumanos hay que tener. Bueno. Pero vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver, dijo Stevie. Stevie. Está Álvaro Martín desde New York. <risa> Álvaro, ¿dos horas menos allá? Así es, dos Perfect. horas menos y frío, por supuesto, en sí, claro. el verano que ya viven por allá. ¿Cómo está más o menos eh, en...? No en Fahrenheit, en Celsius. ¿Cuánto estamos en Nueva York en mira, este está, momento? Está exactamente como dejamos Mar del Plata en el <risa> en el preolímpico, exactamente Perfecto. la misma temperatura. Perfecto. Más o menos 10 grados, 8 grados por ahí. Exacto. No hace todavía Exacto. tanto frío. Ahora cuando venga la nieve No, nada. No, se pone más heavy. Nada que ver, nada que ver. Aquí no ha caído nada, no ha pasado nada, pero pero ya quisiéramos estar en el en, en Latitudes australes. <ríe> bueno, Álvaro, de las cosas que hablábamos con Fabián, eh, más que preguntas, este percepciones nuestras de, de, de conclusiones que nos va sacando con con lo que pasa con el lockout del NBA, ¿cuál es tu, tu sensación de todo lo que venimos hablando más allá de lo que ya tocamos hasta aquí? Bueno, toma requiere 30 días. Desde el momento en que los, las partes digan que más o menos tiene un acuerdo o el marco de un acuerdo, eh, para finiquitarlo, eh, tocar todo tipo de temas que no tienen nada que ver con lo económico, eliminar todo tipo de demanda, eh, darle una apuesta al día a los gerentes de las nuevas reglas del juego, eh, pre preparar los campamentos, eh, tener un periodo de agencia libre literalmente de 72 horas, eh, y de ahí sacar un campamento entrenamiento, un par de partidos de pretemporada y lanzar la temporada. requieren no menos de 30 días. Claro. Estamos a 21 mañana de noviembre, o sea, si quieren algo para Navidad lo que tienen es una semana y que esta semana, en mi opinión es crítica, si no se escucha nada esta semana, nos podemos olvidar de NBA por lo menos hasta enero mm. y entonces a ver qué pasa pero yo sospecho que los dueños intentarán hacer algún tipo de acercamiento porque, entre ustedes y yo aparte de todo, ellos lo saben muy bien este proceso legal, aparte de ser costosísimo el abogado David Boyce cobra no menos de mil dólares por hora eh, lo va a estirar un poquito y es... me parece de que les puede crecer un descuento, pero no mucho. Eh, 9.50. parte de eso, se dan a dar cuenta de que es estéril y toma muchísimo tiempo. De hecho, cuando lanza la demanda a los jugadores y la radican en, en Oakland, dicen, ok, perfecto, mira, el juez te va a dar la fecha el 29 de febrero del 2012. Hmm. Y entonces enseguida pidieron, no, no, cambia mi juez, de juez magistrado a un juez de mayor rango, que es un juez de circuito, Y le pidió que acelerase un poquito el proceso. Pero inclusive bajo esas condiciones no ha habido una fecha ya publicada. O sea, esto toma tiempo. Esto toma claro. mucho tiempo. Yo creo que se han dado cuenta que el proceso legal eh, puede que cada cual consiga algo, pero no hay nada seguro. Eso sí, va a tomar mucho tiempo y va a requerir muchísima plata. ahora Yo creo que se han dado cuenta de eso. Sé. Si es que se van a escuchar, ¿no parece ya esas discusiones de pareja donde uno termina discutiendo y ni se acuerda por qué por qué cacho arrancó la pelea? No está como que ya de tantas reuniones, claro. tantas... Dice, ¿por qué, y, y ¿por qué era al final como te pasó a vos con un contrato, Álvarez? No vamos a mencionar, sí. pero en algún momento te pasó. Dice, ¿por qué era que estábamos discutiendo que al final no arreglábamos? Exactamente. Yo creo que es importante destacar que ya los dueños han conseguido lo que querían. Los jugadores ya han concedido la cantidad de dinero que les permitiría a ellos, por lo menos como grupo, eh, como entidad, no perder dinero. De ahí en adelante dependería de ellos. Así que para mí, a mí me sorprendió muchísimo que los dueños no hicieron ninguna concesión eh, en la última las últimas sesiones, que eran pequeñeces en el, en el panorama de lo que se estaba negociando, y haberlas concedido estaríamos ya preparando para una temporada. Eh, y mi pregunta es si al pasar el tiempo los dueños han recapacitado o todavía tienes estos individuos dentro del grupo de dueños que son puros y duros y lo que quieren es que se arrodillen los jugadores y pidan perdón. Sí. Igual te confieso que me pasa algo, eh, no sé si le pasa a Fabián, que es como una expectativa rara de, de ver de ver esta situación que inesperada, de dónde van cayendo todas las estrellas sí. en NBA en los en los demás equipos del mundo. Sí, es verdad. Uno sí, tiene ganas. Este jueguito de bueno, arregla a Chapo en Peñarol, imagínate a Delfino en Libertad. Y por qué no, si Manu no se va a Italia, jueguen estudiantes. Y escuela le queda cómodo obras. Entonces terminan jugando todos acá. Y yo creo que hay como una ilusión linda de la gente. Decir, bueno, qué sé yo. Como que con el tiempo, ¿no? Después decir, ¿te acordás el año donde hubo lockout en la NBA? Y Exacto. se repartieron todos los jugadores por el mundo. Ya es como un, un cuento de fantasía el que hago yo, ¿no? Pero que nada no está muy lejos de la realidad. Si finalmente la cosa sigue así. Pero me parece que en Europa se debe vivir esta situación también. Supongo que Barcelona al ver a los hermanos Gasol entrenando en su equipo están como diciendo bueno, ¿qué tal? Pau está en los Lakers pero no está más porque no hay NBA y por ello tenemos seis meses y me parece que hay toda una gran expectativa con esto, al menos me pasa a mí, ¿no? Bueno, eso me provoca a mí dos comentarios. En el 94 una huelga del béisbol y en el Caribe, en Dominicana, Venezuela Puerto Rico, mm. todos los jugadores que normalmente jugaban en las temporadas de invierno o sea, en la entretemporada del béisbol de grandes ligas, de repente fueron a sus países y jugaron y se activó el deporte en esos países. O sea, tiene un efecto multiplicador. El que llega una estrella de NBA, el que juega el Chapo en Peñarol y vaya a jugar que visitante otras canchas en Argentina, tiene un, un efecto importantísimo en el baloncesto. Entonces, en, en el jugador, en la liga, en el contrario, en el tejido contrario y en el aficionado. Eso es muy importante destacarlo. Lo segundo es que y no exagero acá diciendo, este proceso mm. ustedes mencionan es muy interesante, claramente es apasionante, pero el efecto final va a ser reducir la diferencia, o por lo menos la diferencia en percepción y en mito, hmm. de lo que es la NBA con lo que es una Euroliga, con lo que es una ACB y eventualmente con cualquiera otra liga. claro De repente este manto de que la mejor el mejor básquet del mundo, o el único básquet que vale la pena ver, de repente, ¿sabes qué? Está la Euroliga, está la ACB... Está Italia, está, acá, está, está Turquía, está la está Liga Rusia. Y, y ¿sabes qué? Se juega buen básquet. Y sí. Se gana bastante buena plata. Te vas a Argentina, te ganas unos buenos pesitos. El <ríe> nivel es muy bueno. El nivel es muy bueno. El nivel técnico es muy bueno. Se marca muy bien. Se defiende muy bien Argentina. No vas a, a, a, a vacacionar. Vas a tener que fajarte. De repente, está en, puedes ir a jugar a, a Brasil, si quieres. O sea, de repente... El jugador puede jugar en otros lugares, ver otro mundo, ver otro básquet, aclimatarse a ese básquet, sí. y de repente la diferencia que existía quizás entre lo que era NBA y el resto del mundo se achica. Al que insistimos le va a costar muchísimo menos a escuela que está escuchando el programa, a seguro, Novitsky, seguro. y a Ginóbili, el mismo Chapu que lo que le va a costar a Brandon Jennings, a Kevin Durant, a los genuinos jugadores estadounidenses, que si bien juegan muy bien, eh, no, no tienen mucho... roce a nivel FIBA. Claro, no, no y, además, y además a nivel cultural, eh, Fabián, más allá de algunas vacacioncitas, el, el Yankee de por sí, y Álvaro me podrá ayudar o corregir si estoy equivocado, no es muy de andar por el mundo. Va un ratito y qué sé yo, por ahí se va de vacaciones mismo dentro de Estados Unidos, o hacen una islita y unas Bahamas, pero... Son como que ellos disfrutan del país y por cultura de una manera diferente. es tan grande Estados Unidos que pueden estar dentro de su mismo país, hablando el mismo idioma, habitualmente no hablan otro idioma, sí. no te digo que no viajen, pero digamos como que le... son un poco reacios a salir, les cuesta, no es como el, como, el, como el argentino, el latino, el europeo que es más de girar y andar y quizás acostumbrarse más rápido por, di di por diversas este, o diferentes culturas. El Yankee como más arraigado bueno, a su país. Por eso supongo también previo. lo que decía Álvaro al principio, que puede pasar esto de que no se acostumbren todos a las ligas de Europa y demás. Previo al 11 de septiembre, ya hace más de una década, sí. solamente uno de cada cuatro eh, ciudadanos estadounidenses tenían el pasaporte en mano. O sea, 75% del país ni siquiera tenía pasaporte. Claro, ¿ves? es un dato fundamental o sea, claro, ese. Viajaba a lugares donde no se requería pasaporte, viajaba a México, a Canadá, a Puerto Rico, a ciertas áreas del Caribe, exacto y con eso se conformaba. Eso ha cambiado, pero pero es muy reacio, y sobre todo el lugar de NBA, que viene de una subcultura, viene de una cultura dentro de la cultura, eh, y esa cultura en sí, de la, de la cual ellos provienen, normalmente no viaja, no tiene rosa internacional, no. Eh, no, no entiende lo que es hablar otro idioma. Eh, y no quiere ir tampoco a un lugar, si seamos si, francos, les cuesta trabajo, si, si, si tú eres eh, afroestadounidense, y ya recibes cierto prejuicio dentro de tu propio país, claro. imagínate lo que es el, el único de tu raza en otro país. No, pero además, Álvaro, les cuesta, les cuesta un montón, incluso lo vemos con los torneos internacionales, es decir, van a un hotel apartado, quieren mantener un nivel de vida que no se, que, que no rosa con el resto de los equipos, no asociado a Turquía mismo, mentalidad. Fabián o en Japón o en, to en, en todos los torneos internacionales Grecia, donde jugaron lo... después de Portland de de Portland de Barcelona 92 los jugadores de NBA siempre se ha tenido para ellos eh te la parte, un, hotel aparte, un hotel lugar aparte. aparte no, formaron, no bajan de ese nivel estándar que están acostumbrados. No van a la, Villa, no van a la Villa Olímpica, eh, son bueno, eh, es otra cuestión. Bueno, país sí. Para, para Peixin, darte el Peixin, ejemplo. México. Brandon Jennings fue a Italia, al Roma, con su hermano y con su madre, eso fue importantísimo, se mudaron con él, el chico tenía 19 años de edad, Jeremy Tyler, al año siguiente, otro chico de San Diego, y de 2 metros 11, fue a Israel y se fue solo, y no duró, no se ajustó el tipo, aparte de ser un pibe inmaduro, no se ajusta, es otro idioma, es otra cultura, no hay nadie con el cual pueda compartir que tenga sus gustos, con el cual pueda pasar el tiempo, no hay sistema de apoyo. Si va a un jugador estadounidense para allá, tiene que llevar a su familia. Si no es su esposa e hijos, mínimo, como como lo hizo el padre de Kobe Bryant, tiene que llevar a su mamá, tiene que llevar a su hermano, tiene que llevar más familia para poder ellos lidiar con el día a día. Eso es muy importante. No todos los equipos lo entienden así. Claro. Así que es un proceso, pero yo creo que si algunos de ellos van, y de hecho ya saqué la cuenta, una veintena, ha ido con contrato y ya ha regresado, incluyendo de Juan Blair, el compañero de mano en San Antonio que estuvo cuatro días en Rusia y regresó. Sí. Eh, o sea, ya ya hay una lista de personas que han ido a jugar de la NBA, y la con vuelta. contrato y regresaron porque claro. no dieron pie con bola. No, y además ¿verdad? este son son es, es muy difícil adaptarte por ahí a una... Le pasó a los argentinos, le pasó a Carlos Delfino cuando fue a jugar al Kim Ki Russo jugar en canchas que son no son como las de la NBA, no son como la del básquetbol argentino, le va a pasar a cualquier jugador que venga a jugar a la Argentina, eh, viajar 20 horas en un micro, no van a estar acostumbrados. Quizás las ligas que están más preparadas, este son la Liga ACB española, quizás no, es la más preparada junto a la italiana y un poquito sí, este Grecia, la la griega, Argentina, pero la griega Argentina, es una liga Argentina. violenta donde los clásicos se juegan a sí. A morir. Pero eh... hay mucho dinero en Turquía sí, y Grecia, por ahí. Hoy en Grecia está un poquito no más sé, complicado no sé el tema. Hacer y demás, pero eh. Escúchame, mira, mira cómo la ha tomado, le ha tomado tiempo a Aaron Williams adaptarse al Besiktas. El otro día tuvo un partido de 31 puntos, es el primero que tiene donde creo que excede los los 20 puntos. Mm. O Se le cuesta trabajo a, a Williams. Se ha costado trabajo, por ejemplo, eh, en la primera parte de su intervención con el Besiktas tenía prácticamente la misma cantidad de pérdidas de asistencias, ¿por qué? porque inclusive la manera que se determina y lo que se, de, se decide oficialmente que es una asistencia en el básquet FIBA es mucho más exigente el estándar es mucho más alto que lo que se exige en el básquet de NBA muy distinto, hay, una, hay un proceso de adaptación, lo que pide el técnico el hecho de que hoy titularices pero juegues 10 minutos, mañana puedes que juegues juegas 30 eso todo depende, fluctúa e ese tipo de cosas el jugador de NBA típicamente no lo entiende ...y nadie se lo explica... claro eh, ...y ese es el tipo de adaptación... De, ...de cosas pequeñas a cosas importantes... ...que no todo el mundo puede dar ese salto... ...pero pienso... ...que ya tienes un 30% de la liga... ...o allá jugando... ...o sin necesidad de jugar... ...y la posibilidad de es que se sume otro 15, 20%... ...y llegas ya a la mitad de la liga... ...en esa posición... Wow, ...eso es un paso importante... que ...quizás el saldo final... Este lockout sea eso, el que se abrieron las puertas, se abrieron las, las puertas mentales eh, para poder ver otras cosas, adaptarse a otras cosas, ver el mundo, jugar otro tipo de básquet, mm. eh, quizás apreciar más lo que tenés en la NBA, pero también entender que hay otras cosas de calidad fuera de tu país. Sí. Para mí Álvaro, eh, como le digo siempre a Fabián, filosofando un poco de manera así como barata, no hay peor negocio que el que no se hace. Exacto. Y si acá no hay negocio, no hay deal, no hay trato, eh, va a perder la NBA, va a perder eh, van a perder los propietarios y van a perder los jugadores. Sí, porque no sé, por tomar un contrato así era ligera. Kevin Garnett, una temporada que esta temporada para él eran creo que 20, 21, 22 millones de dólares. Eh, un contrato altísimo. O oh, el de Kobe, 30. Y sí, van a perder. Seguro que van a o perder. O sea, lo van a perder. ¿Cuánto pueden ganar jugando afuera? Pueden ganar un oh. millón de euros, dos millones de euros si cierran la temporada, seis meses, en España, o en Italia, Suponte, lo que fuere, ¿no? Si, eh... jamás va a devengar los 21 millones 200 mil dólares que va a ganar este año. Claro. Jamás. No, no, jamás, jamás. Pero lo pierde Álvaro, ¿no? Los pierde. Los pero, pierde, Si pero, no pero este, se juega, no se paga. Pero él por ejemplo, él es el clásico ejemplo de un jugador muy estadounidense, él no va a poner un pie fuera de su Tal país, cual. él tiene una cuenta bancaria enorme, Tal él cual. tiene que jugar afuera, él no va a ningún sitio, no. Eh, yo no creo que no. Ray Allen va a ningún sitio, a mí me parece que Ray John Rondo con su experiencia tratando de ser parte del equipo eh, mundial de Estados Unidos y bajo lo, lo, lo que requiere FIBA es exactamente lo que a veces él no tiene por dar, Sí, yo no veo a él muy interesado no. en ir a otro lugar y que El que puede ir es un tipo como bueno Lebrón, no sé, ni te cuento <ríe> pero el que puede ir eh, y que es muy apto y que es muy internacional y que le gusta es Kobe, por ejemplo y es uno los, el, el mejor pago y para mí el mejor de la liga actualmente, de todos modos ¿no? pero Kobe sí le gusta, iría a Italia ya tuvo coqueteos, o sea, de no jugarse eh, ahí estoy seguro que creo que Kobe jugaría, Kevin Durant jugaría eh, pero los que nombraste no sé si jugarían Yo creo que Garnet se queda jugando con los amigos. Pero Kobe comida. siempre ha mostrado una simpatía para con el mundo latino sí. y tiene algunos lazos, entonces, este nada, puede, puede Sería ser... Sería más no, potable. Eh, hay una gran mayoría ah. de jugadores que no. Y, además, te digo esto y que parece una pavada, pero... El jugador de básquet es jugador de básquet si juega. Si no, no es jugador de básquet. Eso está claro, ¿no? Sí. Entonces, necesitan jugar, necesitan moverse, porque necesitan estar en forma... No y necesitan... Cada vez más la ansiedad. Exactamente. La Exactamente. Las la, la sí. ganas, justamente, Ahora... de, la, de lo que hablábamos al inicio. El jugador quiere jugar, punto. Después se empieza a olvidar pero de pero todo perdamos, lo otro. Pero no perdamos la perspectiva tampoco que la situación económica en Europa y en el resto del mundo no es muy buena. Uh -huh. Y sobre todo que no existe la infraestructura, como tampoco existe en Argentina, por ejemplo, de tener canchas que puedan eh, absorber el interés eh, creciente en un equipo cuando de repente le llega tal jugador más cual jugador. sí O sea, ni si, si soy dueño de equipo y me quiero traer un Kobe Bryant, bueno, o tengo un pabellón grande que, que está a medio llenar, típicamente, o, o, o tengo un pabellón chico y básicamente... Te voy a perder plata. No, para para o sea, mí sacando los, pensamos... los, sí, total, total. sacando los oriundos, que los argentinos pudieran quedar aquí o no, eh, al resto de los jugadores top de NBA, en, entre los cuales incluyo a los argentinos también, ¿eh? Sí, claro, decir, pero este, no, a, lo, a los que son de que NBA, es, NBA, digamos de NBA, no sé, no sé, que Car... son de Estados Unidos. Carlitos ya declaró que él, se si no quedar. se juega, no se mueve. Pero estimo e intuyo que tanto Escola como Manu este querían jugar en España e Italia y, y, y no perder ese ritmo. Pero, hay, hay, hay pero que... no porque el que juega en la Argentina lo pierda, no, eh, no, pero no, no. tienen otra supongo yo que los chicos quisieran eso. Pero hay que ver si el lugar también, porque no se iban armados lugar. hoy. Exactamente. Ojo, hay que ver si hay lugar, hay mucho y ante este local muchos equipos de Europa no quisieron fichar jugadores con cláusula Exacto. de salida por uno, dos, tres meses para ver qué pasaba, es decir, en otras palabras, los equipos de España, por ejemplo, muchos de ellos no quisieron ser usados por los jugadores Mientras tanto sí señor Leandriño juega en el Flamengo Mientras tanto, por ahora llevan dos meses sí. Octubre y noviembre, y si sigue, seguirá todo, el seguirá todo el contrato Pero si no, se va la NBA Y en Europa no aceptaron todos Así la ligera, esa modalidad Pero el equipo Por ejemplo, insigne en esta campaña De no adaptarse a los vaivenes De lo que quiera o no quiera la NBA Es el Barcelona hmm, y es ya, El Barcelona declaró hace un par de semanas Que de haber cierre patronal Ellos sí van a estar eh desde haberte de, que de te perder esa temporada, ellos van a estar interesados sí, señor. En, en fichar jugadores. Sí, hey, sobre todo los o dos con creo... dicen... y Ricky esto... sería un, una fija. Álvaro, te mi pregunto mano, para es que no hay, no, mi punto es que no hay tanta no hay, no, hay, no hay cama para tanta gente. O sea, si todos los jugadores quieren ir a jugar en Europa se siente no hay plazas. Eh, ...y algunos tendrán que quedarse fuera... ...así que veremos... Eh, ...cómo cómo se desenvuelve ese proceso... Eh, ...para cerrar Álvaro... ...te pregunto... ...cómo ves... Eh, ...estos últimos estos últimos minutos que tenemos de programa... ...de aquí en más... ...cómo ves... Eh, ...si se puede haber un arreglo a mediano plazo... ...o a corto plazo... ...o si definitivamente ya... ...la temporada va a quedar trunca... ...de nuevo los puntos a seguir... ...los momentos críticos... ...es esta semana que viene... ...si quieren comenzar en las navidades... Tienen que hablar, tienen que desencadenar esto de lunes a viernes. De no darse eso, eh, la próxima fecha para mí sería justo después del primero de diciembre, cuando los dueños ya, algunos de ellos estén satisfechos de que se perdió otra quincena y sea ese el momento de acercarse a los jugadores porque piensan ellos que los jugadores van a estar un poco más blandos. Mm. Así que, semana clave es esta y la semana después del primero de diciembre. Perfecto. Álvaro querido, un placer, un lujo como siempre charlar contigo desde New York. Este ya ya no es ni, ni, ni columnista ni nota, es, un, es, amigo. es un amigo. Es un amigo. Manda una... saludos Matías Segem, se sí, está el escuchando turco, el programa, ¿eh? Que dice que Álvaro no solo muy bueno el programa de hoy, sino que la rompió en Mar del Plata, dice el turco Segem, que está escuchando. <risa> Alvarito, gracias. Este, si Dios quiere en un men 15 días, 20 días, en un mes volvemos a hablar, si Otra vez, sí, señor. Si tenés un domingo libre, bueno. será un placer. Cuando quieran, que esto es un placer para mí bien Y acá está el gran Raúl López, que también te manda un saludo grande. ¿eh? Sí. Es el, es... E igual, igual a Raúl y a Matías y a Belén y a Jessy, por es favor, a todos. Bueno, a todos, a todos. Raúl es el señor de panza exuberante de Mar del Plata, <risa> que todavía la sostiene, pues está de moda, me dijo. ¿No, Raúl? Sí, correcto Gracias, Álvaro. Te mandamos este aplauso y este cariño desde acá. Muy, Muy amable. ¿eh? Gracias. Chao, chao. Adiós. Álvaro Martín, de ESPN, sí. y de New York y de todo red. Estaba escuchando el programa a través de www.contravaleradio.com.ar ah, Muy bien, ¿Eh? cómo está esa página. Eh? Terrible.